Como siempre, algunas dos palabritas, muy poco, muy poco de lo que pasa en nuestro país antes de tocar un tema que es muy importante y muy interesante. En la última semana han propuesto al gobierno de Chile el Fondo Monetario Internacional propone el impuesto a los superricos por la pandemia. El Fondo Monetario Internacional. O sea, nadie puede decir que el Fondo Monetario Internacional es de izquierda o es comunista. Es todo lo contrario, es la esencia comunista. De, de, de la cúpula del capitalismo es, es como, entonces la ONU está pidiendo impuestos a los superricos que aumentaron sus ganancias en, pandami, en pandemia que salió en la revista Forbes lo hemos comentado con ustedes, queridos auditores la OCDE que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico pide a Chile una reforma tributaria para reducir las desigualdades los países de la OCDE son 37% Y no hay ninguno que digamos que es comunista. Se lo menciono rápidamente. Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Colombia, República de Corea, del Sur, perdón, República Checa, Dinamarca, República Eslovaca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Lituania, Luxemburgo, Letonia, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía, aparte de Chile. Entonces, esos países que ninguno tiene un sistema de, de gobierno de izquierda, ni comunista, ni mucho menos, están proponiendo a Chile una reforma tributaria para, resundir, re, re, perdón, para reducir las desigualdades que son extremas y que son conocidas de todo el mundo. Recordemos que vivimos en un mundo globalizado y todo se sabe eh, entonces eh, eso es lo que les quería comentar que me parece importante y que queda dejen evidencia el descriterio del gobierno que tenemos que ya no es un problema de ideología sino que es un problema de estupidez entonces eh, o de porfía o de soberbia como que quiera pero es una cosa que no tiene calificativo Entiendo que se está discutiendo recién en formativa en la Cámara de Diputados, en comisiones, el impuesto a los superricos. Pero eh, vamos a ver si eso eh, fructifica, porque tiene que pasar muchos pasos todavía para que eso llegue. Ahora, frente al comportamiento criminal que vimos de un funcionario de la Armada en Valparaíso, se exigió el funcionamiento del Intendente Jorge Mal. Jorge Martínez y el jefe de la defensa naval el señor de Navajas este uso de la usaron la misma técnica que mató a George Floyd que evidencia el peligro que las fuerzas armadas participen en el control de orden público la armada está participando mucho en el control de orden público a diferencia del ejército y de la fuerza aérea que no lo están haciendo en este momento es muy peligroso que lo hagan. La, la Recordemos que la Armada ha tenido unos exabruptos eh, de carácter fascista que no han sido muy muy halagüeños, llamémoslo así. Entonces, hay que tener mucho cuidado con, con la participación de la Armada en el control del orden público. La muestra está justamente en esa imagen que dio la vuelta al mundo, porque un joven aplastado, un funcionario... Eh, un grande se veía con un fusil, lo tenía la, el fusil clavado en la espalda para evitar que el, el el joven se moviera y le tenía la rodilla en el cuello, o sea, con, con el peso de su cuerpo, o sea, no el, o sea, no es que se lo pusiera la rodilla así nomás, sino que el peso de su cuerpo con la rodilla en el cuello del, del joven que estaba detenido. Eh, más allá de lo que de lo que el joven dicen que se intentó escapar y por eso que lo... pero esas no son formas de de tratar a, un, a una persona hay una violación evidente de derechos humanos lo tiene una, un arma para reducirlo tiene eh, muchos métodos para reducirlo y no tiene para qué eh, hacer una especie de tortura eh, con este joven entonces ah, causó escozor y mucha molestia en las redes sociales, esto que vimos realmente indignante. Sí. Sí. Ahora, respecto al tercer retiro que está en este momento en discusión, que se aprobó en la Cámara de Diputados, falta el Senado y falta eh, que el exabrupto de Piñera, que puede que me equivoque, pero Piñera lo va a enviar este tercer retiro al Tribunal Constitucional porque ya no le importa nada, él está muerto desde el punto de vista de como gobernante, como político, como todo, no tiene ninguna imagen que defender. Tampoco le importa la reacción de la gente, tiene el mejor sistema de control de masa que es el COVID. Protegerá a su amigo de la FP y que y que se joda al pueblo, dirá. Piñera recurrirá al Tribunal Constitucional por el tercer retiro, lo dijo y creemos que lo va a hacer lamentablemente organismo acusado por su propia presidenta de corrupción. Esto es la expresión de la decadencia que vive nuestro país. No hay ninguna institución que se salve. Cuando ello ocurra hay que apuntar al responsable para encontrar la salida y ese es nada más que Piñera. Ahora hay que si llevar al Tribunal Constitucional, hay que ponerle toda la presión del mundo al Tribunal Constitucional para ver si, para que se hagan responsables del, del hambre del pueblo. Entonces, eh, si, si el, el gobierno no es capaz de dar una solución que todos los sectores le piden, eh, incluso los sectores de derecha le han pedido eh, que dé una, una solución más acorde a, a la realidad del país con pandemia, una situación extre de extrema, porque esta gente no baja de la plesital y no tiene idea lo que pasa en el resto del país. Entonces, eh, si no se ponen las manos en el corazón, aquí va, va a haber una debacle, no sé qué va a pasar ni en qué va a terminar, pero la situación está muy complicada, y el tercer retiro le ha ido salvando la situación al gobierno, porque realmente es una situación que la pandemia la y el, el, el hambre le han pagado los trabajadores, el gobierno no se ha metido las manos al bolsillo, no ha querido meterle la mano al bolsillo, no ha querido promocionar el impuesto a los superricos, que se ha dicho, no ha querido hacer reforma tributaria, para recaudar más impuestos en una situación como esta, y sobre todo en circunstancias que hemos visto la vergüenza de cómo, mientras el pueblo se empobrece, los súper ricos aumentan sus fortunas, algunos casi al doble, entonces es una vergüenza, es el colmo que no sean capaces de, de dar un ofrecer o pagar un impuesto mayor, digamos, en Chile se paga muy poco impuesto, es el país de la oc del que paga menos impuestos de 37 países el que menos paga impuestos es Chile justamente, lo, los que más tienen son los que menos pagan entonces eso es indignante realmente por eso es que tenemos que decirlo lo decimos una y otra vez bueno, ahora nos, nos cambiamos de tema abruptamente supongamos que nosotros no creemos absolutamente nada no creemos nada Vemos este mundo tecnológico, lo vemos sólido, lo vemos lleno de, de cosas, entonces no podemos creer que estemos en el final de los tiempos, ¿cierto? Es imposible. No creemos nada, pero leemos, somos informados y leemos lo siguiente. Noticias, esto fue en una semana, captan el paso y la explosión de de una bola de fuego sobre el cielo nocturno de Florida y las Bahamas, bola de fuego avistada sobre Oshkosh, Wisconsin, Estados Unidos, bola de fuego sobre Sevilla y Cádiz, España, una brillante bola de fuego sobre Vuela Dinamarca, una impresionante bola de fuego sobre España, una brillante fuego, fuego perdón bola de fuego ilumina el cielo de New Hampshire hasta, hasta Carolina del Norte, un meteoro diurno, sobre Vuela Jersey, Islas del Canal, y se informa de una expresión sónica, o sea, de ruido. Bola de fuego sobre Valencia. Bola de fuego brillante captada sobre Pittsburgh. ¿Qué les parece eso como para unas la última semana? Eventos de la última semana. Además, una cosa que me impresionó, y que esto, cualquier persona que que... Lea y se va a dar cuenta que esto no da para más. La deuda, la deuda fiscal de Estados Unidos ha continuado subiendo, estimándose que en los próximos meses estará en los 30 billones, billones, o sea, millón de millones de dólares, que es aproximadamente un poco más del 150% del PIB de ese país. Bien. Incluso el reciente paquete de estímulos, ...por 1,9 billones, equivalente al 8% del PIB... ...en los 12 meses entre principios de marzo del 2020, justo antes de la pandemia... ...y marzo del 2021, la deuda nacional de Estados Unidos aumentó... ...de 23,5 a 28 billones, lo que significa un aumento de 4,5 billones... ...el balance de la Reserva Federal aumentó de 4 billones a 7,5 billones un aumento de 3,5 billones, lo que implica que la Fed ha monetizado más del 75% de toda la deuda del gobierno de Estados Unidos emitida el año 2020. En el orden mundial, las medidas de alivio de la pandemia ha aumentado la deuda en 20 billones, billones, estamos hablando de billones, no de millones, billones, con larga desde el tercer trimestre de 2019, Y los economistas estiman que solo a fines del 2020, esta sería de 277 billones, equivalente al 365% del PIB mundial. O sea, más de tres veces el tamaño de la economía mundial. Un factor desconocido para la mayoría de las personas es la cifra de la desigualdad medida en dólares. Dicha cifra ha sido determinada por una prestigiosa institución, la Rand Corporation, que elaboró un estudio titulado Trends in Income from, desde 1975 a 2018, donde se establece que la desigualdad de los muy ricos con relación al resto de pobres tiene un número de 50 billones en ganancias que fueron despojadas de la fuerza laboral, o sea del pueblo, obtenida por diferentes múltiples artimañas elaboradas mediante la ingeniería financiera señalando que de 1975 a 2018 durante estos 43 años el PIB per cápita creció un 118% pero en la parte inferior o sea, el PIB per cápita ese es el, el, el valor digamos desde el punto de vista macroeconómico pero en la parte inferior los ingresos solo aumentaron un 13,5%, o sea, los ingresos aumentaron en 43 años un 13,5%, en valor real prácticamente decrecieron, porque la inflación de 43 años no puede ser un 13,5%, y, y sí aumentaron un 118% en la parte superior, o sea, se, se más que duplicaron, Eso es la explicación de la tremenda desigualdad. Ahora, ¿por qué les presento esto? Porque, primero, dos cosas a destacar importantes. Que el tamaño de la deuda del mundo es más, casi cuatro veces el tamaño de la economía. Es una deuda, por lo tanto, es absolutamente impagable y que se ha generado a partir del, del de todas las transacciones económicas principalmente en dólares que no tienen es una moneda que no tiene respaldo en este momento la el aumento de la de la deuda de Estados Unidos en este en este último año prácticamente ha subido de 20 a 30 o sea subió un disparate pero brutal y cuando estaba en 15 no era pagable subió 16 todos los años lo subían más o menos un billón y pedían Eh, permiso al Congreso para hacerlo y resulta que ahora nunca han pagado sino que la deuda solamente se acrecenta por lo tanto Estados Unidos está virtualmente quebrado y el mundo con toda la economía está totalmente quebrado eso significa que esto va a reventar en cualquier momento apuntar del, del momento que Rusia y China han acordado desmarcarse del dólar Esto, eh, no sé, pero creo que antes de fin de año, o no sé, no puedo decir fecha, pero muy pronto va a reventar. Y, y si ustedes buscan información, se van a dar cuenta que es, son alarmantes los los dichos de los economistas. Esto, esto va, significa la caída de la economía, y por ende, si tenemos hambre hoy día con pandemia, la, el hambre se va a aumentar. Y cuando caen las economías, históricamente, vienen las guerras. Y en este momento ya tenemos eh, muchos rumores de guerra, especialmente en Ucrania. Tenemos Israel con, con Irán en Siria, que están peleando eh, en forma muy complicada, muy insistentemente y muy con mucha fuerza. Es una guerra no declarada, pero que está... Todos los días hay ataques, de uno y otro lado. Y en Ucrania, Ucrania que está... Eh, atacando y quiere apoderarse de las de las dos enclaves que tiene en su país que son el donbas y, y la república de donbas y la república de Donetsk, que están eh, prácticamente limitando con rusia y ahí hay vive gente rusa entonces rusia ha prometido que los va a proteger de hecho tiene un compromiso y además eh, están están eh, tratando de, de reconquistar crimea yo sé que eso va a ser imposible porque Rusia no va a ceder ahí y Rusia es tremendamente poderoso del punto de vista militar mucho más que Estados Unidos hoy día entonces eh, no tiene la fuerza para apoderarse de crimea eso no eso no tengo ninguna duda y a ucrania no le queda más que ir a la guerra porque es un país que está absolutamente eh, el gobierno está absolutamente desprestigiado y los gobiernos cuando les va mal buscan una manera de, de unificar a todo el país y esa es la guerra entonces ahí tenemos unas señales que son que nos hablan por un lado de, de la cantidad de esteroides que hemos nosotros llevamos una estadística que siempre es creciente de, de la cantidad de, de asteroides que están no todos caen Pero que cuando el río suena piedras trae cada vez más porque hoy día en una semana caen o pasan o visualizamos 12 asteroides cuando a lo mejor hace 10 años veíamos uno uno al mes entonces algo pasa y lo hi y, y la caída de la economía mundial es una de las señales del fin hay varios pasajes de la biblia que nos hablan de las diferentes señales que veremos al final de los tiempos. De hecho, eh, en Mateo 24, del 1 al 14, habla de las señales de los tiempos. Y la primera señal que menciona ahí son los falsos maestros y falsos cristos. ya Hay muchas eh, señales y falsos cristos. Hay muchas doctrinas falsas. hay muchas Todas las religiones hoy días son falsas. Eh, todas, sin excepción, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, porque las las religiones que dicen seguir a Cristo en realidad lo mencionan, hablan de Cristo pero en realidad siguen al anticristo. Después otra de las otra de las señales que se mencionan en la Biblia es la guerra y rumores de guerra. Hoy día y una de las señales que habla también es que Jerusalén estará rodeada de ejército. Hoy día Jerusalén que es la capital de Israel está rodeada de ejército ¿Por qué no dice rodeada de naciones cuando la Biblia también habla de naciones? Mire, yo le voy a decir por qué. Porque resulta que hay un ejército de jamás al cual, que empezó como grupo terrorista y ahora es un grupo libanés eh, que defiende al pueblo palestino. Y el grupo Hezbollah, también la misma historia. Que son verdaderos ejércitos muy poderosos, a los cuales Israel tiene mucho, mucho respeto. Y además está, la misma Palestina, está Irán y está eh, muchos países del mundo árabe en contra de Israel. Entonces se, se está dando eso y es muy difícil que no haya guerra, es muy difícil. Como están la, las cosas hoy día, es muy difícil que no haya, haya guerra. Después habla de hambre y terremotos, la, las señales, se extenderá por todas partes del hambre debido a las guerras y a la caída de la economía y el aumento de los desastres naturales, terremotos, huracanes y todos los efectos del maltrato de la naturaleza después habrá persecución contra los cristianos, bueno eso eso es natural en, el, en hemos visto en el, en el mundo musulmán y en China cómo se ha perseguido a los cristianos y hoy día con todas las doctrinas que va que, están, que han salido digamos que ya vamos a hablar de eso con, en otro programa, de, de muchas doctrinas, y, y el fundamento de por qué nosotros decimos que son doctrinas de demonios, todas tienen el objetivo de alejarnos de la enseñanza verdadera de Jesús, y, y ahora, con el advenimiento del anticristo, todos los cristianos que queden serán perseguidos. Ahora dice, muchos abandonarán la fe. Bueno, usted cree que hay fe en este mundo, ya no queda fe. Eh, hay muy poca fe, entonces la Biblia dice, y cuando vuelva el Señor, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Usted cree que hay fe en este mundo? Cuando lo que menos se habla y lo que menos se respeta en este mundo es Dios, entonces no hay fe. Después, otra señal es traición y odio, no habrá lealtad, cada uno buscará su propio bienestar, bienestar, perdón, y su protección aunque el precio sea traicionar a los más cercanos. El odio será más que evidente. Eso es lo que estamos viviendo, ese individualismo que se promueven y que lo promueven justamente el sistema neoliberal, porque ellos promueven el individualismo, a diferencia de otros sistemas que promueven, por ejemplo, el, la, la comunidad, el cooperativismo, qué sé yo, distintas formas de o sistema, tendremos falsos profetas, dijimos que engañarán a muchos, surgirán todo tipo de, de doctrinas que apelarán a la gente, y muchos la aceptarán y seguirán. Y la otra, la gran maldad, que es la más importante señal y más decisiva, diría yo, porque la maldad que hay en el mundo hoy día, realmente es extrema, hay gran habrá gran cantidad de personas sin escrúpulos ni remordimiento, en ¿Qué le impida causar daño a otras personas y a inocentes? Esa es la maldad. Y como consecuencia también, y que va de la mano, el poco amor. Los corazones se endurecerán, disminuirá el amor y el deseo de ayudar o cuidar a los demás. ¿Usted cree que nuestro gobierno tiene un deseo de ayudar o cuidar al resto de la gente? ¿O está preocupado solamente de, de lo que le conviene a él y a sus amigos? por poner un ejemplo, y no solamente aquí en Chile, sino que todos los gobernantes, la mayoría son prácticamente todos iguales y la otra señal es la expansión del evangelio por todo el mundo, dice que se predicará el evangelio para que se predicara el evangelio tenía que imprentarse la imprenta y después y ahora con el internet, usted puede puede con un buscador puede encontrar cualquier cita bíblica, así que eh, es muy fácil llegar a eso. Entonces, alguna de las cosas que, que, que, noticias del día de ayer y de hoy, Irán califica de incidente de Natanz como terrorismo nuclear y se reserva el derecho a tomar medidas contra los perpetradores. Eh, estábamos hablando de rumores de guerra, bueno, Irán, eh, una base, un, una un sectoro un, una como se dice un, un lugar donde estaban preparando eh, enriqueciendo uranio fue atacado porque estaba a 50 metros de profundidad ¿Cómo llegaron ahí en eh, la calidad del del, del, del moad que dicen que es el mejor eh el sistema en la mejor agencia de inteligencia que existe a nivel mundial. Lograron llegar ahí, no sé cómo lo hicieron y, y el ataque eh, y como respuesta a eso Irán que sabe que fueron los fue el Mossad hizo un ataque a a la sede del Mossad en Irak el ataque causó la muerte y heridas de varios uniformes israelíes. Es un duro golpe para el régimen de ocupación de Tel Aviv, y ha indicado la fuente que aseguraron de tener detalles adicionales sobre el incidente. Después muy rápidamente, una década de guerra en Siria, 10 años de necesidades humanitarias crecientes, la, la guerra en Yemen que es un eterno conflicto, que las cifras que ha, que se hablan de la guerra... de, de 7,4 millones de personas necesitan asistencia nutricional, 2,1 millones de niños pasan hambre, 1,2 millones de mujeres embarazadas, lactantes, sufren de, de nutrición severa. Entonces, ahí tenemos algunas imágenes, algunas señales, que podríamos hablar de señales todo el programa, así que... Eh, Vamos a dejar hasta ahí ese tema porque ahora vamos a hablar de un tema muy importante eh, antes de, de hablar y de contestar nuestras las preguntas de nuestros auditores. Un tema muy importante que la gente siempre ha pensado que no existe. Aquí vamos a mezclar la parte científica con la parte eh, bíblica. El pozo de cola fue no es del todo disponible en Siberia, no es del todo disparatado pensar que el infierno temporal provisorio hasta antes del juicio final se encuentra ubicado en algún lugar en las profundidades de la tierra y esta aseveración está explicada en la Biblia les vamos a mostrar, bueno aquí habla de unos videos, estoy leyendo el artículo pero dice, hasta los más grandes detractores de esto han quedado dudosos respecto de las grabaciones del pozo, y les voy a leer el artículo que es muy interesante la excavación del pozo de Kola fue un proyecto de investigación científica que la Unión Soviética en, su, en ese entonces realizó. Esto esta información estaba pero absolutamente escondida y cuesta cuesta encontrarla. Realizó en el norte este de la zona para profundizar en la corteza terrestre. Los fines de este trabajo eran netamente investigativos y se realizaron para conocer el estado de la litósfera en aquel lugar y comenzaron en los inicios de los años 70. Luego de años de excavación, en 1983 se alcanzó la profundidad de 12.000 metros, pero un gran derrumbe en el interior del agujero les obligó a comenzar a perforar de nuevo a partir de los 7.000 metros, hasta que en 1989 se alcanzó la profundidad máxima de 12.262 metros. Aquí se detuvo la perforación por hacerse imposible técnicamente profundizar más en la corteza dadas las altas temperaturas. Durante ese mismo año, un grupo de científicos de Siberia, dirigidos por un doctor de apellido Azakov, por favor Tom, pongan atención porque esto es muy importante y muy interesante, excavando un agujero de 14,4 kilómetros de profundidad en el, la, en el pozo de cola, encontraron una enorme cavidad subterránea. Intrigados por este inesperado descubrimiento, los científicos hicieron descender un micrófono extremadamente resistente al calor, junto con otros dispositivos sensoriales dentro del pozo, lo que el micrófono captó en la cavidad antes de estropearse por el intenso calor, algo así como unos 1000 grados de Celsius, fueron escalofriantes 17 segundos de sonidos, presumiblemente lamentos, llantos y súplicas y gritos de dolor de seres humanos provenientes del interior de la Tierra. Los científicos afirmaron haber escuchado esa voces de sufrimiento y dicen haber excavado las puertas del infierno. El pozo tomó el nombre del Pozo del Infierno y pronto la noticia se difundió a través de varios medios de comunicación. La noticia se extendió a los periódicos de los Estados Unidos y pronto comenzaron a aparecer grabaciones de los supuestos gritos de los condenados en varios sitios de Internet. La historia llegó entonces hasta el canal religioso TVN que afirmaba que era una prueba de la existencia literal del infierno como enseña la Biblia. Pronto la noticia comenzó a desen, de ser desmentida por otros científicos, sin embargo, siendo considerado un mito enigmático de la ciencia, muchos afirman que las investigaciones no pararon dadas las altas temperaturas de la zona, sino por el miedo de seguir excavando dentro del mismo infierno declara el doctor asakov escuchen bien como comunista recordemos que era de la unión soviética no creo en el cielo y la biblia pero como científico ahora creo en el infierno es inútil decir que hicimos un ese escalo mediante descubrimiento pero sabemos lo que vimos y sabemos lo que hemos escuchado y estamos absolutamente convencidos de de que cavamos hasta las puertas del infierno. El doctor Azakov continúa, la barrena sorpresivamente comenzó a girar sin control, indicando que habíamos llegado a una caverna hueca grande. Los sensores de temperatura marcaron un dramático aumento de calor de 2000 grados Fahrenheit. Bajamos un micrófono diseñado para detectar los sonidos de movimiento de placa en la punta, pero en lugar de movimiento de placa, oímos una voz humana gritando un dolor. Primero pensamos que el sonido venía de nuestro propio equipo, pero cuando hicimos los ajustes, nuestras peores sospechas fueron confirmadas. Los gritos no eran de un solo humano, eran gritos de miles de humanos, millones de humanos, diría yo. Entonces, eh, antes de seguir con el tema, tenemos un audio para eh, contarle y seguir conversando este tema. ¿Tenemos el audio? Hace algunos años, unos científicos rusos estaban haciendo una investigación en el área de Siberia. Un periódico muy respetado de Finlandia llamado Amenusastia tomó dato de los hallazgos que ellos encontraron que tiene mucho que ver con nuestro tema. Esto que voy a leer son algunas porciones del artículo que apareció en aquella ocasión. Un grupo de geólogos cavó un pozo de aproximadamente 14.4 kilómetros de profundidad dentro de la corteza terrestre. Y dicen que oyeron gritos humanos. Algunos científicos temen haber destapado el infierno y por ello dudan si continuarán sus experimentos. El doctor asakov director del proyecto que realizó en Siberia una perforación de 14.4 kilómetros de profundidad, dijo la información que estamos compartiendo es tan sorprendente que sinceramente tememos a lo que podría ser descubierto en esas profundidades la segunda sorpresa fue la alta temperatura que encontraron los cálculos indican una temperatura aproximada a los 1100 grados centígrados lo que es unos 2000 grados Fahrenheit el doctor Azakov señaló es mucho más de lo que esperábamos sin duda lo más sorprendente fue el último descubrimiento y es por el cual los científicos temen continuar el proyecto. Intentábamos escuchar los movimientos de la Tierra en ciertos niveles con micrófonos supersensitivos, los cuales habíamos deslizado por el pozo. Lo que oíamos confundió a los científicos, aunque a veces era débil, igualmente era un sonido muy elevado. Supusimos que provenía de nuestros equipos pero luego de algunos ajustes comprendimos que en realidad se originaba en el interior del pozo. Apenas podríamos creer lo que estábamos oyendo. Oíamos voces humanas que gritaban. Después de este descubrimiento, aproximadamente la mitad de los científicos renunciaron a causa del temor, agregó el doctor Azakov. Hace poco llegó a nuestras manos una grabación que presume ser esta que ellos rescataron de las profundidades de la tierra, y la cual con mucha seguridad nos emite un sonido muy parecido al que hoy, en este preciso instante, se está escuchando debajo de nuestros pies. Escuchemos. que de teníamos el audio, que eh, podemos creer o no, eh, no tienen por qué creerlo, solamente escúchenlo, y, y lo relacionamos con algunas citas bíblicas que tenemos para comentarles. Número 16 32 32 Tres. Esto es del Antiguo Testamento, la Números forma parte del Pentateuco, la, el libro de los Números. Apenas acabo de decir todas estas palabras cuando el suelo debajo de ellos se hendió. Eso es algo así como que se se abrió. Y la tierra abrió su boca tragándolos a ellos, sus casas y todos los partidarios de Coré con todos sus bienes. Descendieron vivos al Sheol, que es el otro nombre que tiene el infierno, con todo lo que tenían, y los cubrió la tierra. Así perecieron de medio del pueblo, y todo Israel estaba en derredor de ellos. Huyó al oír sus alaridos, porque decían, no sea que nos trague la tierra también contra los 250 hombres, ...que habían ofrecido el incienso... ...salió el fuego de Dios... ...y los devoró... ...otra cita bíblica... Eh, ...bueno, eso la podemos comentar... digamos eh, ...cuando habla de Israel... ...recordemos que el libro de los números... ...se escribió hace algo así como... ...2.900 años atrás... ...Israel... ...el pueblo de Israel... ...los que usaron y usufructuaron... ...en el nombre de Israel tienen 72 años, entonces ellos para manipular a la gente que no que no es instruida, que es ignorante, que es fácil manipular, ellos se pusieron ese nombre en forma absolutamente arbitraria, aprovechándose de la Biblia, aprovechándose de lo que ellos hicieron, que ellos hicieron su propia Biblia que es el Talmud, entonces... Por eso se los menciono. Bueno, eh, hay otra cita, por ejemplo, Amos, también es del nuevo del Antiguo Testamento, 9.1.2 Vi al Señor junto al altar y dijo, da un golpe al capitel y se sacudirán los umbrales y haz los pedazos sobre las cabezas de todos ellos y a los que de ellos quedaren que los mataré yo a espada. Ninguno de ellos logrará escapar y de los que huyeren no se salvará hombre alguno. Si penetrasen hasta el Cheol de allí los sacaría a mi mano y si subiesen hasta el cielo de allí los haría descender después dice Apocalipsis 9.1.2 esto es el Nuevo Testamento abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno y a causa del humo del pozo se oscurocieron el sol y el aire Apocalipsis 14.10 él también beberá el vino del furor de Dios, vino puro mezclado con el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre en la presencia de los santos ángeles y ante el cordero. Cada vez que hay algún descubrimiento, Satanás mueve a estas para echar abajo el anuncio. Juge usted mismo, ¿no es aterrador el infierno donde cualquiera de nosotros podíamos caer? ¿Por qué hago este comentario de que Satanás mueve sus testaferros para echar abajo el anuncio? Porque esto lo han tratado de esconder en todas partes. Esto está eh, muy escondido porque a Satanás le conviene que no creamos en el infierno. A Satanás le conviene que no creamos en el mismo, porque así él puede trabajar tranquilo. Por eso que los, los Satanás que gobiernan nuestra iglesia, la iglesia católica, Eh, hablan solamente de misericordia y amor y así la gente puede seguir equivocándose puede seguir en el mal, puede seguir pecando como dicen ellos y sin ningún problema porque como no existe el mal, no existe el infierno nadie me va a juzgar entonces no hay ningún problema entonces eh, ellos no saben y no dicen nunca los sacerdotes impuros de la iglesia católica jamás hablan de que Cristo está pronto a regresar y va a venir como juez entonces ellos están dando un mensaje falso un mens son falsos profetas hoy día porque dan un mensaje sesgado un mensaje parcial, incompleto, es un mensaje falso Satanás cayó en el abismo, en la profundidad de la tierra en donde nació el infierno temporal hasta que llegará el juicio final a ese lugar Temporal se le llama Seol o Hades. Hades en griego o Seol en hebreo. Que significa lo que no se ve y posiblemente Seol es devorador. Aunque creen que es indica un lugar que está debajo. Algunos in interpretan estas palabras en relación a la tumba, pero es en, reali en realidad se habla del fondo de la tierra, hay fuego. Y esto es científico. Según el relato de Jesús en Lucas 16, 22 dice, Este lugar del abismo está dividido en dos partes. Por un lado, el infierno, que, con fuego literal, y por otro lado, un lugar limpio que parece ser un sitio de descanso, llamado el seno de Abraham. Un lugar de espera, a donde iban todos los justos que murieron antes de Cristo y se encontraban en espera. Bueno, eso tiene relación con lo que hemos hablado de los planos cuando cuando las personas mueren, y hablamos de la muerte y del proceso eh, previo a la reencarnación, hablamos del proceso primer cielo, del segundo cielo y del tercer cielo todo eso eh, está relacionado con eso ahora el teléfono entonces eh, decía Algunos tratan de afirmar que este pasaje es una parábola, pero según la mayoría de los expertos en las escrituras y los estilos hermenéuticos de la época, el hecho de usarse nombre y de referirse a que había un hombre rico, no, eso no lo vamos a, no lo vamos a mencionar porque no vamos a extender demasiado. ¿Por qué Jesús tenía que ir a este lugar a descender? De, porque dice que descendió a los infiernos. Para dar testimonio a los espíritus condenados de la veracidad de la promesa de Dios, y para llevarse la cautividad que eran todos los muertos del Antiguo Testamento que esperaron la promesa. Por esto dice subiendo los altos llevó la caut cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4:8-9. Notemos el término llevó cautiva la cautividad. En el versículo 9 dice que él que subió también descendió a las partes más bajas de la tierra. Esto fue hecho para revelar el propósito de la su muerte en la cruz. También despojó a los principados y potestades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Esos son los ángeles malignos, principados y potestades. ¿eh? Ojo. Colosenses 2.5 Y despojando así de aquella a los principados y potestades, denodadamente les, los exhibió la infamia, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, eso es más complejo. Bueno, eso es básicamente lo que le quería mencionar, pero tenemos mucho que conversar de este tema, porque resulta que eh, también ha sido dicho por los extraterrestres que todo esto del infierno, que también sale la Biblia, también sale la muerte segunda. La muerte segunda porque dice, eh, está, están las citas también de la Biblia, retornen a mí con prontitud antes que sea de noche y la oscuridad les lleve a tomar caminos equivocados que no son mi voluntad y se entreguen al mal, no se precipiten a la muerte segunda, Apocalipsis 21.8 bueno eh, esto no lo vamos a dejar hasta aquí porque tenemos nuestras preguntas de nuestros auditores y, y no las podemos dejar atrás, así que vamos con las preguntas Mariela Monroy, hola, interesante tu programa me llama mucho atención que eres un tipo que aborda la parte científica con la parte espiritual, pero uno puede creer verdaderamente la Biblia si esta puede que haya sido manipulada por las mismas religiones. ¿Qué le hace un libro especial? ¿Qué hace de Israel el pueblo? Bueno, eh, querida auditora, la verdad es que hemos hablado en, en varios programas, pero muchos programas, eh, de la evidencia científica de que la Biblia es un libro sobrenatural y que tiene un origen divino. Tenemos también eh, los mensajes del cielo que avalan lo que estamos diciendo. Mensajes eh, también de beatos y santos que también avalan lo que estamos diciendo. Eh, entonces, lo, lo que han dicho los mismos demonios en un exorcismo, donde se someten a la voluntad de Dios porque Dios es su jefe y el, el sacerdote puro en ese caso, porque el sacerdote exorcista es un sacerdote puro, porque son los, los únicos sacerdotes que pueden hacer exorcismos son los los sacerdotes puros, porque lo si no los demonios no les hacen caso. Entonces, eh, sería muy largo explicarte por qué decimos que la Biblia es es es un libro sobrenatural y divino. Por ejemplo, que en el ADN humano existen códigos sentencias bíblicas. Que, eh, que hay pruebas científicas de que muchos adelantos científicos están anticipados en la Biblia hace 3.000 años antes de que se descubrieran. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podríamos explicar una cosa así? La Biblia fue manipulada especialmente en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, afortunadamente no. Eh, solamente se sacaron algunas cosas pero no se, no se modificaron lo que quedó es auténtico entonces eh, la fuente de información que tengo eh, eh, para mí es fidena pero tú no tienes por qué creerme yo te, yo te digo lo, mi versión de lo que lo que yo lo que yo tengo estoy cierto que es verdadero digamos pero nunca le hemos pedido a nuestros auditores que nos crean les pedimos que los escu nos escuchen y bueno y ahí el tiempo dirá si decimos la verdad o no de hecho eh, es más pronto tendremos un evento que es la, la llamada iluminación de conciencias también se llama la segunda intervenida intermedia de nuestro de jesucristo y también se llama el gran aviso en ese momento todos tú y yo Y todos, todo, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, se va a ver con la conciencia de Dios que todos tenemos, aunque no podemos llegar a ella, digamos. La tenemos dentro de nosotros, pero sin embargo no podemos en este nivel llegar a ella. En ese momento sí vamos a llegar a ella. Entonces en ese momento vamos a ver la verdad infinita. Vamos a ver que ese evento es una obra divina. Vas a ver lo que es verdadero y lo que es falso. Y ahí te vas a dar cuenta que las cosas que te estamos diciendo a lo mejor no son tan disparatadas. Entonces, eh, ese evento va a ser muy, pero muy pronto. Más pronto de lo que tú te puedas imaginar. Entonces, vamos a tener un juicio emborrador, como hemos dicho muchas veces, eh, antes del juicio definitivo. Un juicio de como como cuando eh, nos hacen un examen en el colegio, para nivelarnos y ahí vemos cómo estamos entonces es una una una prueba más del infinito amor de dios con nosotros a pesar de que nosotros somos desobedientes y, y una prueba más de su misericordia entonces eh, pronto veremos ese evento y ahí podrás confirmar todas las cosas que estamos hablando vamos con nuestra pregunta por Dios o ya no es el pueblo elegido por Dios y ese Dios, ¿es el Dios verdadero del universo o es un extraterrestre del cual Jesús renegó? ¿Qué hace de Israel? Israel, a ver a, a ver lo que pasa, cuando usted me hace la pregunta está pensando en, el, en Israel en Israel en el país Israel, que tiene 72 años la Biblia fue escrita hace 3000 años cuando hablaban de Israel entonces, Israel significa pueblo elegido ellos mal utilizaron el nombre, se pusieron el nombre de Israel entonces, para mal usar para para engañar entonces, la, la pregunta digamos, parte de un supuesto equivocado, porque en el fondo Israel, lo que conocemos como el país Israel es nefasto y se aprovechó de la Biblia y de la ignorancia nuestra para se ese nombre y así darse con el pueblo como pueblo elegido y tenerla tener transformarse en verdaderos nazis que matan a los palestinos y a todo a todo lo que no es eh, judío entonces eh, y el, el dios jesús nunca renegó regó lo extraterrestre por si acaso eh, y lo otro es que el, el verdadero dios el, es el espíritu santo y es el, el dios único Y todos los otros dioses que habla de la Biblia, Yahvé, Bal, Moloch, son dioses falsos que están inspirados por el demonio, para engaño. Y ese, el verdadero Dios, tiene un hijo que, que se llama, que llama el Cristo, el dios el Hijo Único. Y el hijo el Cristo es el Dios Único, el Dios Hijo, perdón, que compenetró a Jesús. Jesús hombre, y lo transformó en Jesucristo. De esa manera, Se, se pudo manifestar Dios en la tierra porque Dios sin un cuerpo puro al lado no puede manifestarse porque nos quemaríamos básicamente eso es un tema que hemos hablado muchas veces vamos con nuestra pregunta que estamos con poco tiempo ¿cuál es la diferencia Claudio entre Satanás Diablo, el demonio son la misma persona y lo que estamos escuchando del infierno si es real, ¿por qué Dios, qué amor tendría un lugar como ese? ¿en qué momento veremos la culminación del sistema de cosas? Hay muchas religiones que vienen hablando del fin de hace mucho tiempo y han lucrado con esto. ¿Tenemos que era una iglesia, a un culto va a salvarnos, Claudio? ¿Cómo encontraremos la salvación sobre todo a la gente más pobre? Pregunta Rosemary Luengo. A ver eh, la primera pregunta decía eh, sin nom más la memoria si satanás el diablo, el demonio es lo mismo efectivamente es lo mismo ahora mira a ver cómo te lo, te lo voy a explicar de una manera eh, bastante tratar de ser lo más didáctico posible si tú tienes un si tú eh, en tu vecindario ves que hay un un criminal que tú ves que le hace daño a niños, que hace muchas cosas malas a cada rato, ¿qué haces? ¿Acaso no llamas a la policía para que se lo lleven detenido? Eso es lo que haces, ¿cierto? ¿Qué estás pidiendo ahí? ¿Estás pidiendo justicia? Porque esa persona actúa mal, necesita justicia. Como es arriba, es abajo. Eh, a nivel de Dios la justicia cuando cuando las personas son extremamente malas se produce por la purificación que no no se queman los cuerpos porque el cuerpo quedó en un ataúd, ¿cierto? El cuerpo físico, sino que lo que se está quemando, entre comillas, que no es no es como que se quemara el cuerpo físico porque se quemaría muy poco rato y las personas no alcanzarían a gritar, ¿cierto? Eh, es el cuerpo etérico, en el fondo las personas están ahí en el cuerpo etérico, cuando las personas son demasiado malas, los cuerpos inferiores no se disuelven porque es la única forma que pueda sentir una, una parte del sufrimiento que tiene que vivir porque para enmendar su rumbo uh -huh. necesita vivir ese sufrimiento y es injusticia es injusticia, una persona, que, una persona tremendamente mala uh -huh. extremadamente mala y eh, tiene que ir a un lugar de purificación porque si no no va a llegar y finalmente este lugar no es eterno se, es, es las religiones nos engañan cuando nos dicen que el infierno es eterno no es no es eterno es un lugar de purificación para que se purifiquen con el fuego todas las, las cosas malas que tiene ese espíritu eh, eh, digamos ese espíritu de eh, todo ese ese, ese eh, andanada de cuerpos emocional, mental y cuerpo etérico que tienen que de alguna manera buscar. Pero siempre se les da la posibilidad de enmendarse. Y tienen un paso intermedio que se llama purgatorio, que es un lugar de purificación, pero mucho más leve. Donde se le muestran los errores y, y se les enrostra para que uno se sienta eh, culpable, pero no hay esa cantidad de sufrimiento pero la justicia es también una forma de amor sino ¿qué hacemos con el delincuente que tienes en, al lado de tu casa? ¿acaso no tienes que llevárselo la policía? entonces guardando las proporciones necesita un castigo los, los extremadamente mal necesita un, una corrección no hay otro camino, y eso es, entre comillas, amor. Porque si no, esa persona sigue haciendo más mal, y más mal, y más mal, y mata inocente, entonces, entonces ¿lo dejamos que siga haciendo mal? ¿O tenemos y le ponemos un, un detente y dejamos que vaya a un lugar donde se purifique y se enmiende finalmente? ¿O Eso es lo que te estoy tratando de graficar. Eh, ¿Ya? Más, más, me podría extender más, pero tenemos otra pregunta de nuestros auditores. ¿Cuál es la última pregunta, querido Juan Carlos? ¿Sí? ¿Ya? Bueno, eh, no está la última pregunta, lamentablemente... Eh, parece que es esta, si, si yo te la te la mando, a lo mejor la puedes... de alguna manera... ahí, ahí parece que está bueno, eh a ver, la última pregunta ¿en qué momento queremos la culminación del sistema de cosas? hay muchas que vienen hablando al fin de hace mucho tiempo tenemos que ir a una iglesia a un culto para salvarnos ¿cómo la salvación sobre todo a la gente más pobre que gusta producir vida sí, efectivamente mira, eh, no tienes que ir a ninguna iglesia Tienes que leer la Biblia, que no es pertenencia a ninguna religión, y, y que todas las religiones la usan a su favor, eh, porque nosotros somos lamentablemente eh, ignorantes. Entonces, eh, hay muchos cultos, incluso grupos esotéricos, y grupos eh, de estos New Age que hablan del fin del mundo. ¿Te acuerdas cuando iba a ser el 2012? Hablaban que se iban a a invitaban a la gente a suicidarse porque se iba a terminar el mundo de las profecías mayas y toda la historia hay mucha gente que habla del fin del mundo desde que el hombre cuando cuando estábamos en el año 1000 se hablaba del fin del mundo cuando estábamos en el año 70 se hablaba del fin del mundo siempre el hombre ha pensado que hay el fin del mundo no va a haber fin del mundo va a haber un final de los tiempos que significa un cambio de paradigma ya no vamos a vivir en base a los valores materiales como cosa primera y en desmedro de la vida en desmedro del, de la compasión en desmedro del, de la fraternidad entonces eso es eso es eh, ¿cómo se llama? es entonces está en la Biblia el final de los tiempos están los mensajes del cielo el final de los tiempos están las señales que hablan del final de los tiempos señales absolutamente indesmentibles no hay que ir a ninguna iglesia. En este momento no hay que ir a ninguna religión. Eh, eh, perdón, Cecilia, se escucha todo. Discúlpenme. Entonces, entonces, eh, discúlpenme, pero se me fue la onda ya decíamos que, que hay cultos que, que promueven el final de los tiempos que lucran pero no hay que adcribirse a ninguna religión las enseñanzas de jesús el evangelio no nos pide escribirlo a ninguna religión nosotros no necesitamos ninguna religión no necesitamos ir a ninguna iglesia necesitamos leer la biblia y lo que nos pide el evangelio y dios a través de jesús es porque tuve desnu porque tuve hambre y me diste de comer porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve preso y me fuiste a ver. Entonces, esas son las cosas. Estuve, estuve sin techo y me, me diste techo, me cobijaste. Entonces, esas son las cosas que tenemos que hacer. No tenemos que ir a un templo, no tenemos que adquirir una religión, porque las religiones nos manipulan. Lo único que esperan es manipularnos con nuestra ignorancia, mantenernos ignorantes. Bueno, queridos auditores, el tiempo es implacable, así que eh, los tenemos que dejar, lamentablemente. Habría seguido conversando feliz con ustedes, pero eh, no se puede, es acierto. Así, así que lo esperamos el próximo jueves, a esta misma hora, en su programa La Verdad, Una Alternativa. Muchas gracias y buenas noches.